MUNDOFONÍAS fonías Esto es Mundofonías. ...un programa que hacemos desde Madrid... ...Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane... ...que se dedica a difundir... ...músicas del mundo que nos llegan... ...de sitios como por ejemplo... ...Suiza, aunque la música que oíamos... ...sonaba más bien etíope... ...ellos eran los Imperial Tiger Orchestra... ...con el tema Lale Lale... ...un grupo afincado en Suiza... ...aunque pues como veis... ...con estas sonoridades... ...que son siempre tan atrayentes las etíopes... ...Mundofonías que de nuevo desde Madrid saluda al mundo a través de las 21 emisoras que redifunden este programa, un programa que efectivamente va a tener mucha fundamentación en música que se hace en Suiza, país cuyos gobernantes en los últimos tiempos intentan cerrar las fronteras, pero que desde luego allí se producen movimientos e inspiraciones musicales muy curiosas. Desde luego, nos parece mejor que las fronteras estén abiertas a la gente y no únicamente al flujo de capitales, como parece desearse desde las esferas de poder de Suiza en los últimos tiempos. Nos quedamos con el aspecto popular y musical del asunto y seguimos escuchando música hecha en Suiza con inspiraciones y sabores de otros continentes. Aquí tenemos a Cara Sila K. We minoti, minoti, okay We not minoti, my mind We not feeling okay pula Kume. Mama not minoti, minoti We not in minoti, minoti Pues esto que estamos escuchando es música Made in Suiza, Made in Switzerland, una recopilación que presenta las músicas a nivel institucional de las músicas del mundo hechas en Suiza por artistas también con sabores y ritmos y aromas de otros países. Por ejemplo, desde Senegal nos llegaba la música de Kari Silaka música hecha en Suiza rompiendo las fronteras y llegando a todo el mundo también a través de las ondas de mundofonías y de todas las emisoras amigas por las cuales nos escucháis Pues es curioso cómo las diversas fuerzas tiran hacia diferentes lados. Vamos a continuar con otro ejemplo de artista afincado en Suiza. Él es de Namibia un sitio de donde nos suele llegar no mucha música la verdad. Él es Jackson Wajengo <música> We're gonna make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 Pues hemos continuado con música suiza, aunque no lo parezca. Realmente esta música toda nos llega de Suiza. Un recopilatorio llamado World Music Made in Switzerland, un recopilatorio institucional, podríamos decir, hecho por las eh, asociaciones y las instituciones dedicadas a la difusión de la música y la cultura en Suiza. Evidentemente también de todas las músicas del mundo que están bulliendo en ese país, a pesar de todos aquellos que quieren cerrar las fronteras a las personas, pero dejarlas abiertas de par en par a los dineros de dudosa procedencia. Hemos escuchado a Raga Trio, un grupo que desde luego ignora todo tipo de fronteras y a una gente de origen suizo, origen africano, para hacer esta música donde los sonidos africanos, elementos del jazz y otro tipo de influencias se dan cita o neparti Nos hemos ido es la pieza que acabamos de escuchar. Pues seguimos ahora con música muy curiosa, sin duda, la de un gaitero de origen cubano que toca la gaita gallega y que se llama Wilber Calvert. Tenemos a Wilber Calver, el de el Gaitero, conocido como El Gaitero Negro, porque toca la gaita gallega y es un poco curioso, desde luego, pues tener un gaitero negro. Él es nacido en Cuba, en la provincia de Holguín, aunque desde muy joven se trasladó hasta La Habana para formar parte del grupo de música y danza tradicional gallega Follas Novas, donde aprendió percusión y gaita gallega. Después de esa aproximación galaica, este artista, este gaitero cubano, Wilber Calver, se trasladó a Suiza y desde allí pues, nos ofrece sus músicas afro-cubano-céltico-galaicas, como esta que hemos escuchado, esta rumba de San Roque, que nos ofrecía también desde el recopilatorio Músicas del Mundo hechas en Suiza World Music Made in Switzerland. Y vamos a continuar con más músicas venidas de esas tierras alpinas pero también con sabores de lo más variopinto, como por ejemplo esta que también tiene aromas hispánicos y también caribeños, es el proyecto La la canción se llama Cómo, Cuándo y Dónde. en será que mi alma se ha enamorado de su calme y de su tumbao y me he perdido en su misterio como yo pueda y con mucho amor cuando le ponga de ton y son donde la gente cante sin pena será que ahora estoy enredado será que todo llega clau será que escucho castañuela. Guido de clave pa que nadie me reclame pa alegrar el corazón del verso que se improvisa y en cualquier esquina matiza sin mirar de qué color se ve la vida de cualquier lado donde se canta bien inspirado y se descubren los misterios como se goza de son en son cuando se mezcla el vino con ron donde se viva dentro y afuera Que lo dicho está -o, ¿Será que los bichos están claros? ¿Será que me ha contagiado? Ese sonar de Castañuelas, con un poquito de clave, pa' que nadie me reclame, para alegrar el corazón. Con cajón clave, en esta rumba todo todito vale Vamos a hacerla con, con mucho ritmo, ritmo Que suene distinta y original Que la gente en Cuba griten wow. Que la gente en España diga Como cuando y dónde te quiero invitar, así que responde. Como cuando y dónde vamos a gozar la que mi rumba no se esconde, mi rumba es sana, gozando la rumba la rana mariana bailando nada ya también în la mano. Todo lo bueno mezclado suena, así que nadie me mande a parar. Y para el que lo dude que venga a escuchar, mi rumba flamenca si lleva un timbal. Estamos escuchando músicas de lo más diverso, hechas en Suiza todas por gentes de allí, y también gentes de otros lugares y parajes del mundo. Por ejemplo, estos artistas venían algunos de tierras de América Latina, del Caribe, de España. El proyecto se llama Lariva y la canción ¿Cómo, cuándo y dónde? Y seguimos con propuestas que llegan desde Suiza, y en este caso son sonidos brasileños, con el grupo Pedra Preta y el tema Deja de Javan, que nos recuerda a ese artista, compositor muy famoso, Javan de Brasil. Să vă I'm mm -hmm.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 Pues hemos seguido en Suiza después de escuchar músicas, propuestas, que nos traían aromas de otros continentes, pero realizados allí en las tierras alpinas y suizas. Hemos escuchado precisamente ahora música alpina, música de Suiza, a cargo de un grupo de allí, esta formación Doppelbock, junto con Christine Lautenburg, esta pieza Butler Tanz, que bueno, pues nos abre otras perspectivas. Desde luego, de la música hecha en ese país también enraizada con sus propias sonoridades tradicionales. Abandonamos esas tierras de Suiza para acercarnos hacia la península ibérica donde estamos nosotros, que estamos en Madrid, pero para estrenar mundialmente un disco que nos hace mucha ilusión. Se trata del nuevo disco de los portugueses Melech Mejaya. Hoy vemos el tema Señor Shispo de Melech Mejaya, un tema que va a estar incluido en su próximo inminente disco llamado Gente extraña, es decir, gente extraña, y que hace el tercer disco largo de su carrera y que nos hace, como decíamos, especial ilusión estrenar aquí en Mundofonías porque es un grupo que lleva mucho tiempo sonando aquí en Mundofonías con cierta frecuencia y que siguen con esa propuesta de música basada en los sonidos klesmer pero con un toque muy personal, como decíamos son Melech Mejaya que estarán además presentando este disco en varios sitios del mundo, por ejemplo el 8 de marzo en Alemania y el día 29 de marzo en Madrid. Y seguimos por tierras ibéricas pero con inspiraciones en el este de Europa, en tierras balcánicas. Nos vamos a la otra costa, al Mediterráneo, a Valencia, a un Tiñent, desde donde la Trocamba matanusca nos ofrece su música de fanfarrias balcánicas y también de inspiraciones gitanas y klezmer. Esta pieza que escuchamos se llama Val Gypsy.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 Las músicas balcánicas inspiran a gente de muchas latitudes, por ejemplo, de México, como este grupo, La Internacional Sonora Balcanera. Y hemos oído su tema Balcanazo dentro del disco Balcanazo Tropical. Y esto nos va acercando ya al final de esta edición de Mundofonías. Pues sí, después de escuchar esta curiosa aproximación tropical mexicana... A las músicas balcánicas a cargo de la Internacional Sonora Balcanera nos vamos con gente colombiana que también aúna numerosos estilos con desde luego muchas raíces en el sonido de su tierra, de Colombia, de América Latina y también causando furor en tierras europeas. Ellos son la Chiva Gantiba su nuevo disco se llama Vivo, se edita en todo el mundo a partir del día 17 de febrero y ya lo estáis escuchando aquí en Mundofonías nos quedamos con esta canción, el pollo la chiva gantiva, cerrando esta edición de Mundofonías, ya sabéis nos tenéis en nuestra web mundofonías.com en Facebook, en Twitter en nuestro correo electrónico para todo aquello que deseéis, radio y por supuesto en nuestras emisiones a través de las 21 emisoras que Que difunden este programa dedicado a las músicas maravillosas de nuestro planeta. Os dejamos con la chiva gantiva. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.